La clase de Nuevo Testamento y bienvenido el regreso ya. Estamos hablando de la canonicidad y el canon, cómo se formó el canon y hemos mencionado que hubo muchos testimonios al canon y tenemos cartas y tenemos records, tenemos a veces sermones o tenemos eh, correspondencias, etcétera de los que, que este fueron los eh, Padres apostólicos. Ellos siguieron los apóstoles. Más o menos el año 100 hasta el año 140. El que mencionamos ahora es Justino Mártir. Se llama Justino. Y sufrió el, el martirio. Así que Justino Mártir. Escribió un libro... que se llama el diálogo con Trifón, el judío. En el capítulo 67, tiene un famoso pasaje sobre el culto cristiano. Dice, el día llamado domingo, todos los cristianos se reúnen en un lugar y las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas son leídos durante tanto tiempo que como sea posible. Ok, estamos hablando entonces de Justino Mártir en el segundo siglo y él dice que en el culto cristiano se hizo lectura de las memorias de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento, y los escritos de los profetas, que es el antiguo testamento entonces en el culto en los primeros primeros años se esforzaron para leer tanto como fuese posible el antiguo y el nuevo testamento y créeme ellos muchas veces coordinaron la lectura del antiguo testamento con la del nuevo testamento y lo pusieron a par a nivel y cuando el lector haya cesado o ha cesado, el presidente instruye y exhorta verbalmente a la imitación de estas buenas cosas. Así que ese es el mensaje. Primero una lectura bíblica y del Antiguo y del Nuevo Testamento, y luego un mensaje, y una explicación por el presidente o sea el pastor. Entonces nos ponemos todos en pie, y oramos. Y como hemos dicho anteriormente, una vez que nuestra oración es se trae pan y vino. El propósito, el presidente ofrece oraciones y acciones de gracias, del mismo modo, según su habilidad. A la gente que asiste, dice, Y la gente que asiste dice amén. Entonces esto es una una carta o un diálogo muy largo que Justino Marte tenía con Trifón, el judío. Y él, él describe el culto cristiano diciendo que leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uh. Tassiano. En los escritos de Eusebio se encuentra un tal Tassiano. Tassiano era un hereje líder de un grupo que se llama, que se llama los Encratitas en el año 170 después de Cristo. Ellos combinaron los cuatro evangelios en un solo libro, o tomo, cancelando todos los pasajes paralelos. Este libro se llama el Día Tesaron, Día Tesaron perdón, que quiere decir en griego, a través de los cuatro. A través de los cuatro salió uno, Día Tesaron. Eusebio luchó para destruir del Día Tesaron. Y mantener los cuatro evangelios en su forma original y completa. Y fue un asunto muy serio para la iglesia. Sería como una persona que tenía cuatro hijos y quiere combinar los cuatro en uno. Es destruir la personalidad, la, la individualidad. De, las, ...de los cuatro hijos. Eh, nosotros tenemos cuatro expresiones de la vida y la enseñanza de Jesús. Cada uno refleja algo diferente. Y es una falla muy grande tratar de combinar... ...tratar de alterar y sincronizar todo en un solo mensaje. Eso no lo hacemos... Más bien, aprendemos de Jesús de un lado, de otro lado, de esa perspectiva, de la otra perspectiva. Y cuando llegamos a hablar de los evangelios en el segundo curso del Nuevo Testamento, les voy a comentar de cómo son los evangelios diferentes. El canon de Muratori. En el año 170 después de Cristo, encontramos el canon de... de Muratori. Ahora, es nombrado por un hombre, eh, señor Muratori. Este señor Muratori vivió en Italia en el año 1740 y fue un tipo estudioso que fue a la biblioteca en Milán, cerca de Roma. Encontró una copia de un libro muy antiguo, la copia no fue original, sino fue una copia del siglo VIII, pero se refirió al, al, este, al año 170. Es de inmenso valor, porque menciona por primera vez que fue el canon del Nuevo Testamento. aceptado por la iglesia en Roma. La ocasión fue en contra de un hereje que se llama Marción. Marción vivió en Roma empezando en el año 139. Fue un una persona rica, un marinero que tenía una flota de barcos. Llegó a Roma a vivir allá, se hizo miembro de la congregación en Roma, donó mucho dinero a la iglesia, equivalente de miles y miles de dólares, pero tenía también sus condiciones. Entonces, bajo la influencia de un señor cerdo, Marción se volvió gnóstico, hereje, o sea, apóstata. Marción enseñó que el Dios del Antiguo Testamento era uno de coraje, de ira, de castigo, de violencia. Y que este Dios que se llama Jehová debe ser rechazado. ¿Cómo es que Jehová hubiera mandado a los israelitas entrar en Canaán, en la tierra de Canaán y matar a los niños y a las mujeres? Pues es muy violento. Esto fue su problema. Él no entendió que realmente los que quedaron en Canaán fueron los invasores. Y el Señor les había dado por su misericordia y su gracia, les había dado 40 años a que se escaparan y que salieran de la tierra. Porque la tierra era prometida a Abraham y sus hijos. Y los invasores, los cananitas tuvieron que salir. Pero no lo entendió el Señor Marción. Él dividió dos, Dios en dos, Dios malo y Dios bueno. Así que Jehová es el Dios malo, dijo Marción. Y el Dios bueno, esto es Cristo del Nuevo Testamento. Para él era un espíritu que habitó en el cuerpo de Jesús. Por una temporada, Cristo era el buen Dios de misericordia, de compasión... Cristo era el buen maestro que nos ilumina, que nos enseña cómo ser buenos y obedientes. Y si hacemos las buenas obras como Cristo nos enseñó, podemos heredar la salvación espiritual. Era muy importante no casarse y nunca comer carne. Ellos... Eh, Marción y los seguidores de él siguieron un camino de salvación. Ellos eh, trataron de averiguar obras que se deben hacer para heredar, heredar la salvación. El vía de conocimiento valía todo. Marción fue excomulgado. de la iglesia en Roma en 144 Marción empezó su propia iglesia y declaró que el canon de la escritura era no más el evangelio de Lucas y 10 epístolas de Pablo me imagino que no incluyó romanos y gálatas como como Mencioné la iglesia cristiana en Roma lanzó una advertencia a todos en la congregación. Este documento se llama el Canon de Muratori 170. Dice que el canon eh, de Marción era Lucas y hechos y algunas epístolas de, de Pablo y que el verdadero canon, eso sí es importante, incluye Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora hay una parte allá no muy clara sobre Mateo, pero parece que fue eh, perdido. esta pequeña sección que describe el evangelio de Mateo. Pero dice que los evangelios, luego hechos, todos los libros de las epístolas, pero no menciona Hebreos, Santiago, Tercero de Juan. Entonces es muy importante porque vemos ya una lista, ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Estamos diciendo que el canon básicamente fue fijado en el siglo II. O sea, aún antes de 170, en el año 140, en el año 125, en el año 130, por ahí ya está la comunidad de los cristianos reconociendo los libros del Nuevo Testamento. Que son apostólicos, que tienen la doctrina san, sana... ...y que son reconocidos por la iglesia. Los escritos patrísticos posteriores... ...o sea, en el año 200, ...hacia el fin del siglo segundo... ...la iglesia universal... ...en varias partes del mundo da testimonio... ...a la aceptación del Nuevo Testamento. Ireneo... ...de Asia Menor... ...o sea, de Grecia y Turquía... ...vivió en Roma... Llegó a ser presbítero... ...de León... ...en Galia... ...en Francia... Eh, ...fue enseñado por Policarpo... ...Ireneo de Roma... ...y Policarpo fue enseñado... ...por los apóstoles... ...especialmente Juan... ...Ireneo fue el primer teólogo... ...en Antioquía... Eh, en, la, perdón, ...en la antigua Iglesia Católica... ...y da testimonio al canon... ...es el primero... En hacerlo, dar testimonio al canon en Asia Menor. Clemente de Alejandría, también en el norte de África, escribió eh, explicaciones de todos los escritos canónicos. Tertuliano, también en el norte de África, tenía muy claro y en presente todos los libros canónicos. Aceptó el Nuevo Testamento. Guardó silencio sobre algunas epístolas generales, pero muy poco. Ok, otra vez ya vemos que el canon fue aceptado muy temprano. Ahora quiero mencionar que hubo algunos libros en disputa. Algunos libros en disputa. Los libros que carecen respaldo universal durante los primeros dos siglos. Incluyen Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y ahora voy a explicar un poquito eh, sobre estos libros y por qué carecen de un apoyo universal. El primero es Hebreos. Hubo dudas. Si Hebreos fue escrito por San Pablo. Es cierto que el griego de Hebreos es diferente del griego de los, las otras epístolas de Pablo. Entonces se entiende que es un poco diferente. También el tema es sumamente cristológico de Cristo. Entonces si estudia el libro de Hechos, el capítulo 17... va a ver que Apolos llegó a Éfeso y fue bien instruido en el Antiguo Testamento. Y allá en Éfeso se juntó con el seminario de Pablo y Pablo le enseñó toda la aplicación de la cristología en el Antiguo Testamento. Entonces Apolos fue cumplido, no solamente llegó al bautismo de el bautismo de, de Juan, sino que ya llegó a la época del día de Pentecostés y ...la plenitud del Espíritu. Y se cree Martín Lutero... ...que Apolos... ...es uno que escribió... ...Hebreos... ...bajo... Eh, ...la dirección y la enseñanza de Pablo. Entonces... Eh, ...Hebreos tiene su sello apostólico... ...en el apóstol Pablo. El, el formato, la forma de escribir es diferente... de lo que Pablo escribió por lo regular, pero todavía Pablo también estuvo escribiendo el libro de Hebreos. La iglesia tenía que tomar un poco de tiempo para digerirlo. El libro de Hebreos tiene muy buena doctrina, todo es sana, todo es dado del Antiguo Testamento, se trata de la superioridad de Cristo, ¿verdad? Ante ante la ley de Moisés, ante el sacerdocio de Aarón, Que Cristo eh, es la enseñanza hermosísima en Hebreos, pero la cuestión sería quién lo escribió. Tiene que ser escrito por un apóstol o bajo el sello apostólico y la Iglesia eh, estuvo luchando para ver cómo y cuándo. Recuerde que la mayoría de los libros en el Nuevo Testamento no dicen necesariamente, no todos dicen quién los escribió. A veces dice el nombre del apóstol, pero a veces no lo dice. El libro de Hebreos es uno de ellos que no lo dice. Otro libro, Santiago. Santiago tardó un poquito porque hubo dudas respecto a la identidad de Santiago. Empieza la epístola con los receptores. A los doce tribus que están en la, en la diáspora o la dispersión. Santiago 1:1. ¿Quiénes serían ellos? Y luego hay la pregunta sobre las buenas obras. Ahora, sobre el libro de Santiago, Martín Lutero nunca pensaba que era canónico. Hubo discusiones hasta la Reforma sobre algunos pocos libros, y uno de ellos siendo Santiago. Obviamente, Lutero no iba o, o no aceptaba el libro de Santiago porque dio énfasis a las obras. ¿Verdad? Dice: Muéstrame un hombre eh, su, su fe por sus obras. ¿Verdad? Sus obras y te muestro su fe. Y este molestó mucho a Lutero porque él dijo que, bueno, según Romanos, somos ¿verdad? Eh, justificados por la fe, aparte de las obras de la ley. se tiene que entender que el libro de santiago se trata y está escrito a una comunidad que está viviendo en una fe intelectual y que no tiene obras tiene todas las creencias verdad Él, ellos creen que jesús es el señor pero los diablos también lo creen y ellos necesitan Tener una fe activa. ¿verdad? Entonces está escrito en un contexto de legalismo, quizá, y no de práctica. Y la gente necesitaba practicar. Y Romanos está escrito en un contexto de libertinaje, o sea, la gente hacía lo que querían hacer. Y Um, perdón, es el, el libertinaje que encontramos en el libro de Santiago. Y por eso dice, muéstrame su fe por sus obras, porque sus obras son malas, tienen que mejorarlas y tienen que vivir en santidad, ¿verdad? No en libertinaje, no en lo que quiere, no que les pegue la gana, pero vive en santidad. Ese es el mensaje de Santiago. Al contrario, en el mensaje de, de Roma, vemos que hay un legalismo y por la ley nadie puede ser declarado justo, sino nomás por la sangre de Cristo. Entonces, esto es una, una, un legalismo, pero tenemos que ver que la salvación viene libremente, por, por gracia y por medio de la fe. Si uno entiende la audiencia, entonces se puede entender que el libro de Santiago es un libro tan calificado para estar en el Nuevo Testamento, como el libro de Romanos. Lutero no llegó a entender esto. Y, pero tardó un poquito. Segunda de Pedro contiene un vocabulario muy distinto de Primera de Pedro, y era de circulación limitada. y es un libro que es similar a lo que es de Judas y por eso Judas también no fue aceptado. Puede ser que Judas menciona algunos libros apócrifos y hubo otras otras cuestiones y que era más local. ¿Y Judas realmente era un apóstol o no? Estos fueron algunas de las preguntas. Segunda y tercera de Juan, la pregunta ya si fue universal o no más a una sola iglesia. Entonces, ¿se debe a las iglesias aceptarlo o no? Y Apocalipsis eh, fue aceptado generalmente por la iglesia, pero algunos dijeron que no. Y simplemente les voy a comentar que Apocalipsis es difícil en cuanto el entender. ¿Qué? Eh, La forma de entender Apocalipsis es histórico, verdad? Que son eventos que ya han pasado, pero también es del futuro. Entonces, eh, las cosas que ocurren y que van a ocurrir ahí vienen en el libro de Apocalipsis, es literatura apocalíptica. Se trata de la historia, se trata de la que ha de venir todavía de la profecía. Entonces, la iglesia luchó para entender. el libro de Apocalipsis y tardó un rato en entenderlo y ya de declararlo es bien poquito lo que estuvo en disputa pongamos que realmente Hebreos no estuvo en disputa, Santiago sí quedó algo en disputa y segundo de Pedro que es dos o tres capítulos y Judas que es un solo capítulo primera y segunda, de, segunda y tercera de Juan son un capítulo cada uno y Apocalipsis bien poquito lo que tenemos eh, todavía con en aquel entonces con cuestiones entonces podemos decir otra vez y concluir que el nuevo testamento fue por lo general aceptado en el siglo dos no hasta el siglo dieciséis esto sería un error entenderlo así ok ahora pasamos al punto 5. ...que es el testimonio de las versiones. El, hemos hablado del canon ampliamente... ...y hemos hablado de la del testimonio del canon. Eh, la primera idea es que el mismo Nuevo Testamento da testimonio al canon. La era postapostólica da testimonio al canon. Los que siguieron los apóstoles... El número cuatro es que hay libros, in uh, perdón, el número tres es que los escritores patrísticas posteriores dan testimonio al canon. Que hubo algunos libros en disputa. Y número cinco, que el testimonio de las versiones. Las versiones traducidas dan testimonio. ...al canon del Nuevo Testamento. O sea, vamos a ver de las versiones que mencionamos. ¿Cuáles son? De Siria... ...de latín... ...la latina... ...y de Egipto... ...la copta. Tres versiones y a ver qué dicen. La versión de Siria... ...el año más o menos 400... ...la pesita... La pesita. Incluyó el Nuevo Testamento, pero no Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. La versión copta, el año 200 de Egipto, el Nuevo Testamento parece ser completo, pero eh, la mayoría de él fue traducido, esto es cierto. Entonces en la pesita parece que tenemos un Nuevo Testamento completo. Y la última en Roma, el año 400, la Vulgata, y tenemos la versión antigua latina. Jerónimo fue el traductor para sacar una sola versión para toda la iglesia y tiene... el Nuevo Testamento completo. Y ahora digo que fue basado en la antigua versión latina, el año es 200, y esa versión es completa. Así que tenemos averiguación por todos los libros del Nuevo Testamento, y en las versiones, principalmente la Vulgata, el testimonio de las versiones. ¿Qué tal con el siglo IV? Porque las versiones fueron escritas antes del siglo IV, siglo 400. Durante este siglo la iglesia iba llegando cada vez más a una posición de unanimidad respecto al canon. Eusebio, que vivió en el año 300, menciona Santiago Judas segundo de Pedro primera y segunda y tercera de Juan como libros sin disputa Cirilio de Jerusalén acepta también el año 300 Atanasio obispo de Alejandría es el primero que aceptó 27 libros y estamos hablando otra vez del año 300 325 En el Concilio de Cartago 397, se declaró que los 27 libros y sólo estos deberían ser considerados como canónicos. Entonces, para nuestros amigos católicos, hubo una declaración del canon ya en el año 397, el Sino de Cartago que recibió los 27 libros y sólo estos como canónicos. Los concilios no hicieron, eh, o sea, no formaron el canon. Ellos nomás certificaron que el canon ya era ampliamente reconocido en la iglesia. Los concilios no redactaron por primera vez que sería la regla de fe y práctica, sino que ellos declararon. O sea, dieron testimonio público y unido según lo que la iglesia sobre lo largo del tiempo había reconocido, usando y atestiguando como su guía autorizada las escrituras. Ok, ahora llegamos a hablar del punto B sobre el canon. Primero hablamos de la historia del canon, como eh, fue aceptado. Vimos desde la antigüedad que el Nuevo Testamento es establecido en la iglesia, que el Espíritu Santo movió, que como Cristo había dicho en eh, Juan 14, que siguió guiando. a los eh, a los eh, discípulos de la iglesia que el Espíritu Santo no los había dejado y que es el Espíritu que acompañe que acompaña para siempre el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce pero ustedes sí lo conocen Porque vive con ustedes y estará con ustedes. No nos ha dejado huérfanos, pero nos ha dado su palabra, su testimonio. Nos ha guiado en, en el camino de la justicia. El 20, el versículo 26 del, del 15. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y el Espíritu que también eh, consagró y nos dio el Nuevo Testamento, conservó el Nuevo Testamento y lo presentó a nosotros en el transcurso de, de la historia. Ahora pasamos al segundo punto sobre la, el canon y la canonicidad. que es realmente, no solamente la historia de él, pero también los principios, los principios rectorales de la canonicidad. Y por eso ya los he mencionado, pero voy a elaborar un poco sobre los principios rectorales. El primer principio de la canonicidad es el testimonio de los antiguos. Los antiguos padres... por lo regular, no tratan este tema de moda formal. Pero eh, encuentran razones por qué justificar algunos libros como los que eh, aportan la autoridad divina. Los padres de la iglesia consideran que hubo tres Indicaciones, o sea, razones por la canonicidad, y vamos a elaborar de ellos. Primera razón por la eh, canonicidad es el origen apostólico. En el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo había elegido a 12 hombres como sus apóstoles. Ellos fueron sus testigos, encargados por la gran comisión. A ir a todo el pueblo. O sea, a todo el mundo. Básicamente en griego dice a todos los grupos étnicos. Todo el mundo. Y predicar su evangelio. Van a enseñar todas las cosas que él les había enseñado. ¿Qué es esto? Pues, es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Principalmente, en los evangelios esas son las cosas que Jesús nos había enseñado todas las cosas que Él les había enseñado bautizando en el nombre del triuno Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo su presencia iría con ellos hasta el fin del mundo Así que la enseñanza de ellos sigue la enseñanza de Jesús. Pero voy a decir más, que las enseñanzas de los apóstoles fueron las enseñanzas de Cristo. Eh, tuvieron la aprobación y la autoridad del Señor. Podemos entender aún más la importancia de la apostolicidad... Cuando pensamos en la falta por todos de aceptar libros como Apocalipsis y Hebreos, ellos esperaron un poco. El libro de Hebreos, así que fue escrito por un apóstol o no. La doctrina es muy sana, es muy buena. El libro de Apocalipsis tenía la misma pregunta, si Juan realmente fue el escritor o hubo otro Juan, el Juan de Éfeso. Puede ser que él escribió Apocalipsis. Tenían que averiguar un poco las cosas. Dionisio de Alejandría dudó que el apóstol Juan hubiera escrito Apocalipsis por el lenguaje Porque es diferente del evangelio de Juan. Lo mismo sucede con hebreos a comparación a otras cartas de Pablo. El origen apostólico no era todo. Pero era de mucha importancia. Eh, recordamos que Marcos... Lucas tampoco fueron apóstoles Marcos fue un joven que andaba en compañía de los apóstoles se cree que él fue el joven que se escapó perdiendo su, su ropa o su manto en la noche cuando Cristo fue prendido Y claro que sí, entró con Pablo, pasó un tiempo un, en el viaje misionero, el primero, pero se desanimó. Marcos tenía una gran carrera en, en Jerusalén, compañero de Pedro, aprendió mucho a fin de su vida. Pablo en el segundo de Timoteo le pide que sea... Eh, Que, que se ha mandado Marcos a él con los rollos y son, con su capa, porque le hace mucho bien Marcos. Pero Marcos no era apóstol. Un joven, un judío, Juan Marcos. Era, si me acuerdo bien, el sobrino de Bernabé. Ahora, Lucas era un médico. Una persona muy precisa se ve cuando él habla en su evangelio que usa una precisión de palabras. Es científico, es inteligente y es griego. Entonces Lucas, el médico, le acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros también y... Lucas no era un apóstol. Entonces, ¿qué es esto de la apostolicidad? Bueno, estos evangelios aún fueron escritos en la comunidad de los apóstoles. Por el estilo de Marcos... creemos que Pedro es el que está realmente hablando y Marcos está tomando los apuntes y está escribiendo el Evangelio. Entonces, viene de Pedro. En el caso de Lucas, no vemos varios de los apóstoles, no solamente la, la madre de nuestro Señor María aparece en los primeros capítulos y solamente viene de ella, pero... Viene el testimonio de los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo. Y en hecho de los apóstoles también hasta se puede dividir el testimonio de Pedro, los primeros capítulos y la, la segunda parte es el testimonio de Pablo. Entonces la apostolicidad sí viene de los apóstoles originales. Y como ya he mencionado el libro de Hebreos, También trae el sello apostólico porque se ve el entendimiento de un rabino de una persona que entendió muy bien el Antiguo Testamento y esto tendría que ser el apóstol Pablo. Ahora yo me fastidio a veces con los comentaristas porque he leído comentarios y ellos discuten página tras página tras página sobre el autorío. ...de los eh, libros del Nuevo Testamento. Digo, no, cosa no es tan difícil. Eh, los apóstoles escribieron los libros... ...y cada libro trae su sello, su marca, su identificación apostólica. Y así eh, creemos que ellos son los que recibieron una, una, una, una carga especial... Fueron testigos oculares y que eh, Dios estuvo con ellos. Principalmente cuando ellos vieron que eh, Cristo no regresaba e entendieron muy bien esto. Ellos empezaron a escribir todo el testimonio y el Espíritu Santo les dio memoria. Y recordaron precisamente lo que el Espíritu Santo quería que recordaran. y que fue la, la mera eh, enseñanza y la mera vida de Jesús, de Jesucristo y que no hubo fallas y el, la Biblia entonces trae una autoridad apostólica que fue escrito por los apóstoles, los meros eh, eh, observadores ...y los que eh, practicaron eh, las obras de Cristo y las palabras de Jesús en su seminario por tres años. La autoridad apostólica es muy importante. La, la autoridad apostólica no viene de ninguna jerarquía de la iglesia. No viene de ninguna persona que está vestido en, en una forma real... ...con mitre y con capa y con eh, vestidura especial... Eh, Pero viene porque predicamos la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios nos fue eh, dado según eh, los apóstoles. Las piedras de la iglesia, la, la piedra angular es Cristo. Pero luego los apóstoles forman el, el segundo nivel y nosotros formamos ya eh, la iglesia que sigue subiendo hasta el cielo. Entonces los apóstoles son muy importantes. El Señor Jesucristo le dijo a, tu, a Pedro que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la fe de Pedro, pero también es el testimonio de Pedro y son las palabras que, que el Espíritu Santo, Santo encomendó a Pedro y los otros apóstoles. Entonces si sí hay una sucesión, hay una autoridad apostólica, pero viene de la palabra de Dios. Cuando alguien viene y dice, yo soy apóstol hoy en día, creo que tendría que pensarlo quizá en otra forma. Ahora, no obstante, un apóstol puede ser un enviado, puede ser un encargado, puede ser una persona como un obispo, una persona con un cierto conocimiento y un, una, una cierta posibilidad en la iglesia de ayudar a otros pastores. Creo que es así. Pero no somos apóstoles como los primeros. Eh, ellos fueron apóstoles enviados por Cristo. Y después de ellos no hubo otro. Sino que existe su palabra. La palabra de acuerdo con la voluntad de Dios. Y no somos apóstoles como ellos. Hasta a veces he llegado a creer que hay dos dones. los enviados, los apóstoles, los que son eh, enviados hoy en día porque la palabra apóstol quiere decir apostelo en griego, enviado. Los que van, los que son enseñados, los que ayudan en la iglesia, enseñan, que tienen misiones, porque la palabra en griego, en hebreo, es eh, del griego apostoleo, en griego es misio o es misión, misionero. Entonces existe este don espiritual pero no como los apóstoles originales. Sería un error pensar que nosotros podemos dominar la iglesia, dar nuestras interpretaciones, profecías particulares. Es muy peligroso esta idea que hay una sucesión apostólica y que somos nosotros apóstoles apost o que hay un apostolado hoy en día que sigue directamente en el linaje y con la autoridad como los primeros. La segunda... Razón para la canonicidad sería la, uh, la eh, uniformidad doctrinal. Eh, la uniformidad eh, doctrinal. La Biblia interpreta la misma Biblia. La Iglesia posee uh, el Antiguo Testamento y la Iglesia... Uh, entonces eh, interpreta la biblia los versículos eh, que vemos en una parte concuerdan con con toda la biblia eh, hay libros heréticas libros apócrifos ajenos que fueron rechazados porque no contienen una doctrina sana y pura y Y principal en la Biblia. Ahora hay, hay tres eh, cosas, ¿verdad? 95% estamos de acuerdo exactamente con la interpretación. Mm, quizá un eh, 4% que a veces hay variación y hay grupos que bautizan con mucha agua o poco agua. Y. Hay otras enseñanzas que no son eh, tan fundamentales, que básicamente son prácticas, ¿verdad? Entonces, eh, no es como el hecho que Cristo resucitó de los muertos, porque todos estamos de acuerdo con esto. Y otros evangélicos, entonces, algunas cosas que no estamos ciertamente con, de acuerdo. Y son un poco eh, difíciles de entender. Pero hay otros, quizá un por ciento, que es muy difícil de entender, Y, y hay más discusión sobre ellos, pero todavía no es relevant, relevante a nuestra salvación. Posiblemente un ejemplo sería los últimos tiempos y el, el milenialismo, si va a ser el pre, el post o el pri, tenemos discusiones sobre esto y es difícil de entenderlo. Pero la gran parte de la, de, de la eh, revelación lo entendemos y entendemos que hay una uniformidad de la Biblia desde las primeras páginas de Génesis hasta la, el último capítulo de Apocalipsis. Y quiero decir que es la salvación por gracia, porque cuando Dios viene a Adán y Eva les da la gracia, les da la relación, les regala la salvación. Son ellos que pierden la salvación por su desobediencia. Y Dios, entonces, por su gran amor y plan que siempre había tenido tenido en el transcurso de la milenia, nos ha dado otra vez la salvación en Cristo Jesús. La última razón por la canonicidad es la recepción de los escritos de los libros del Nuevo Testamento por la iglesia en general. Pablo firmó sus cartas con su propia mano. Segundo de 3, 3.17. Para comprobar que la carta fue genuina. Las iglesias normalmente limitaron las lecturas litúrgicas a los libros canónicos. Entonces, el hecho de que los libros fueron, en primer lugar, apostólico Y en apostólico, y segundo lugar, que la doctrina fue sana y completa. Y la tercera es que las iglesias en general las recibieron. Uh, vamos a parar un momento y luego regresamos a hablar de la posición eh, católico romana en cuanto a los libros canónicos.